Herriotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak. Ratzaldeon, Santiago Apa, Ratzaldeon Eta Ratzaldeon ere gure entzule guztiei eh? Ongi etorriak herriotsakera, hotxakera Ongi etorriak txingurri hotxakera Eta gaur rendika ez dugu Baina gombidatu bat daukagu Usten dizute aurkesten gure gombidatua Bai, gaur Ezti etorri da, saldi batik Eta, bueno, arratxaldeon, esti. Baya, arratxaldeon. Eh. Eta gure, sintonia, bikaina entzuten dugun bitartean, uste nizu txanti, komentatzen pixka bat, zeintzuk izango diren gaurko gaiak. Bueno, pues, hoy hablaremos un poco de la rotación y la asociación de cultivos para la huerta. Luego pasaremos... Una entrevista al Movimiento Nacional Campesino Indígena A Penoc, de Córdoba Donde estuvo Esti Y vamos a pasar una entrevista a la gente de allí De, de cómo, Córdoba, Argentina de Córdoba, Argentina Y nada, hay un poco de música romántica que nos ha traído Esti Desde Argentina ¡Viva la música romántica! ¡Opa! ¡Opa! <risa> irubebikoitzaherriotsak.info irubebikoitzaherriotsak.info irubebikoitzaherriotsak.info Ba, esaten zenuen bezala, lurrari vuelta emateko garaia da gutxi gora bera, gure baratzetan eta baita ere piska planifikatzeko udan eta udaberrian landatuko duguna eta horretarako planifikazio on bat egiteko jakin berdena da rotazioen inguruan. Vale. Ya las últimas veces estuvimos hablando de cómo preparar la tierra y hoy pues eso, hablar un poco de la rotación y la asociación de hortalizas que en función de cómo se haga pues mejora eh, lo que es la producción de, de ellas mismas. Y bueno, por un lado hay, hay varios tipos de, de agrupación de estas en, en función de, de las características de, de las plantas y demás. Por un lado hay se hace unos cuadros de, de planificación sobre la parte de la planta que se come luego otro tipo de cuadros que en donde se relacionan los nutrientes que consume cada planta otro tipo de cuadros de, de qué familia es cada planta y otro tipo de cuadros que va relacionado con la profundidad de las raíces de cada planta por ejemplo en, en cada planta en En la parte que se aprovecha de cada planta, pues ahí se divide en varias en, en varios grupos, ¿no? Que sería, pues un grupo que sería la parte de raíces y tubérculos, luego sería otro grupo que sería de flores, semillas y frutos, otro grupo de hojas y otro grupo de bulbos y tallos. Todo, esto, todo este tipo de, de rotaciones sería un poco en función de que cada cuatro años se, se meta, pues un... ...una plantación de, de leguminosas... ...que aportan mucho nitrógeno a la tierra... ...y en función de eso... ...pues la siguiente siguientes grupos de, de plantas... ...bueno, de, de plantas... iría aprovechando estos recursos... ...que le mete la leguminosa. Sí, la rotación de, de cultivos es muy importante... ...mirando también a la, a la sanidad de las plantas, ¿no? Por una parte porque disminuye las plagas... ...y si siempre plantamos las lechugas en el mismo sitio... ...y un año las lechugas han tenido plaga... ...el año que viene... La plaga ya sabe dónde están las lechugas, así que va a volver rápidamente. Pero si en vez de plagas el año que viene llegan y hay puerros, pues pues se, normalmente se marcharán. Entonces nos, nos sirve para eso. También nos sirve para, para combatir el monocultivo y para no caer en el, en el monocultivo. Al estar siempre rotando, pues eso. Y también eh, nos va mejorando los nutrientes. Cuando, por ejemplo, usamos el, el sistema este de ver la parte de la planta que nos vamos a comer pues nos aseguramos que los nutrientes que ha usado una planta, la siguiente no los va a necesitar, va a necesitar otros diferentes. Entonces vamos aprovechando diferentes nutrientes y, y, el, y lo de la profundidad de las raíces también viene un poco a, a combatir eso. Pues si, si primero ponemos de raíces que son superficiales y luego otras de raíces profundas, pues estamos usando todos los nutrientes que tiene la tierra, en vez de concentrarnos siempre en la misma, que entonces es más fácil de... Eh, ...que vayamos perdiendo la, la fertilidad de la tierra. Eso es. Y bueno, pues podríamos hablar un poco de, de los diferentes grupos que se han hablado antes... ...y vamos un poco situando cada hortaliza en qué grupo está... ...para que la rotación se haga un poco más más en la idea, ¿no? Por ejemplo, con el tipo de, de clasificación de las plantas que están a, agrupadas... ...según la parte que se aprovecha, la que se come. Pues en el grupo de raíces y tubérculos entrarían la patata la zanahoria, la remolacha, el rábano y el nabo. La siguiente rotación sería el meterle pues en el grupo de flores, semillas y frutos, donde irían pues judías, guiseantes, habas, tomates, pimientos, berenjenas, coliflor, fresa, calabaza, calabacín, pepino, y bueno, y luego ya más sandía, melón y alcachofas, que no se da tanto aquí. Luego para el siguiente grupo de, de rotación sería el de grupo de hojas, que ya entraría la lechuga, la escarola, ...el clacol, el berro, acelga, espinaca, apio... ...y luego ya entraríamos en el siguiente grupo de rotación... ...que sería el de bulbos y tallos... ...que sería el de cebolla, ajo, puerro... ...hinojo y colinavos... Sí, la verdad que diseñar el, las rotaciones de, del huerto... ...es una cosa bastante complicada... ...porque además de tener en cuenta... ...que no se mezcle, o sea, que no repitamos las plantas... ...que no repitamos las familias... ...o que no repitamos la parte que nos vamos a comer tenemos que tener en cuenta cuándo se siembra cada una y cuándo se recoge. Entonces, a veces en el cuadro tenemos unas rotaciones muy bonitas, pero luego nos damos cuenta de que después de los tomates habíamos puesto que íbamos a poner alubias y total que estamos todo el invierno sin nada allí, ¿no? O que ponemos los tomates donde donde estaban los puerros y los puerros los sacamos más tarde de cuando hay que sacarlo, o sea, de cuando hay que poner los tomates. Entonces, Es, una, o sea, es un ejercicio mental bastante fuerte que hay que hacer, pero como dicen por ahí, es mejor pensar diez veces y hacer una que pensar solo una y hacer 10 Así que hay, que hay que hacerlo como con mucho cuidadito lo de las rotaciones. Sí, porque, por ejemplo, en el primer año, pues estaría igual bien meter de la familia de las leguminosas, que serían las judías, habas, guisantes, alubias y ya estaría nitrogenada la tierra y el segundo año se puede meter pues de la familia de las compuestas pues, de que son las lechugas, luego se podía meter las acelgas, las espinacas, de la familia de las curcubitáceas, que serán todo el tema de las calabazas y luego ya pasar a un tercer año siguiendo la rotación pues de la pues ya ir metiendo las zanahorias, el perejil, el ajo, las cebollas y luego ya el tema de las solináceas, el pimiento, el tomate, todo esto Sí, como, ha, como has dicho antes Santi, lo de las leguminosas es una cosa súper importante y, y tenemos que saber que a veces plantamos cosas para comérnoslas y otras veces es importante plantar cosas para dar de comer a la tierra o sea que la tierra dura, pues lo que decíamos antes en ¿no? una vez cada cuatro cultivos un pedazo de, de huerta se utilice para, para dar de comer a la tierra entonces podemos plantar leguminosas de las que no vayamos a o sea que no nos las vayamos a comer Nosotros, porque las leguminosas fijan el nitrógeno en el suelo según van creciendo, pero en cuanto empieza a dar la, la flor y el fruto, necesitan nitrógeno y entonces se lo empiezan a sacar a la tierra. Entonces, está bueno, pues eso, una vez cada cuatro cultivos, meter unas plantas que pueden ser tréboles o alfalfa o beza, que se usan lo que se llama como abono verde, ¿no? Que que, que sirven para, para alimentar la tierra y a veces a mucha gente le parece una pérdida de espacio, pero eso repercu repercuten que las siguientes cosechas van a ser mu mucho mejores. Entonces, más que una pérdida de espacio, es como una inversión para, para los siguientes cultivos. Sí. Y luego, pues otro tipo de, de cuadros de clasificación sería por no por cada clasificarlos a las plantas según la parte que se aprovecha, pero ya a nivel ya de que si son de raíz, si son de flor, si son de hoja o son de fruto. Y en estos cuadros, pues ir rotando según la especie. Sí que es lo más fácil no de hacer, es. porque cuando no sabemos qué planta solanácea o cucurbitácea no sé qué, pues lo más fácil es fijarnos en la parte de la planta que nos vamos a comer, ¿no? Eso. Pues nik uste de xenti kasiko zutela gure entzuleek eta eh, kriston en baratza politia que dituztela. Ez da te honen inguran zerroa gehiago zuten esateko, Santi? Pues nada, que se vaya plantando ya. Vale, va de la garalla. Y te voy a invitar a la música romántica. ¡Horida! Oh, yeah. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol Somos los heroicos guerrilleros del amor Eta musika honek, ba, gure urrengo gaiei gaiera eramaten gaitu. Zer zere, entzuten ari gara? Entzuten ari gara Ralli Barrio Nuevo. Da Santiago del Esteroko e Argentinako musikari bat. Eta egia zan, e, zer ikusi dauka elkarrizketarekin e, movimiento Nacional Campesino Indigenak antolatzen dituen ekitaldi guztietan bera presente dagoelako. Eta hori, Poz horregatik iruditu zaigu egokia aukeratzea bere musika Somos mensajeros de la lucha y la verdad Somos peregrinos de la amada libertad Barrali barrioneo entzuten dugun bitartean gure entzulei gohorara zen Diego Antxeta erratia entzuten ari edirela Laroita beratzi puntu zazpi eta Laroita mar puntu boste fe hemen Otsak Somos los adictos ciudadanos de papel Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los actores de esta cruda realidad Eta bando iruditzen bazeizu ez di, e, kontatzen igual aldi guzu pixka bat, e, elkarrizketa, aip, aipatzen genuen elkarrizketa hori entzun baino lehen, ba nola eintzen nuntzu kontaktua jende horrekin, Cordoban e, ibili zinen eintzen zen, ez? Bai, e, bueno, Argentinako mugimendua biak hanpezinako parte da, eta hemengoen ere biak hanpezinako parte den einean, Ba, aukera izan dut, hainbatetan bidaiatzeko eta, eta beste nekazal mugimenduetan harramanak izateko. eta Nire proposamena ba, beti da ara joan eta, eta ikusi. Eta, osea, beraien, beraien esku edo jarri zer egin genezaken bo, pasatuko nuen denboran edo. Eta penokekin ba, noiz baite biora ikuntzan inguruan egon gara lanean eta formazio kontu batzuk ere ere egin izan ditugu. Orokorrean eta elkarrizketa horretan sartu baino lehen, no? elkarrizketa honetan entzungo dugu esan duzun bezala penoken inguruan e, badetai gehiago beraien borrokaren inguruan, baina igual e, aprobetsatzen alditugu ditun, ditugu minutu hauek egitekolako e, argazki orokor bat bi e, akampesinana Latinoamerikako egoerana e, nekazaritzaren inguruan edo nekazal mundu horretan. Bai, nik uste dut, gero Eduardo kontatuko diguna, nahiko adierazgarria dela e, biak hanpezina ego Ameriketan eta Asian agian da indartsuen dagoen lekuetan. Ean e, milak eta milakan ekazari daude ba, mugimendu diferenteetan eta, eta beraien borroka nagusia lurraren edo lurra eskuratzeko borroka da. Baina ez dira horretan geratzen, ba, bera berak, ge, ge, gero kontatuko digun bezala ere, Ez da bakarrik lurra, da hurra, da e, formazioa, da osasuna, generoa, hainbat gauza, lantzenari dira. Eta, eta gian errealitatea oso, oso gogorra delakoan eta resistentziaak oso fuerteak direlako, e, hango nekazariek formazio politiko nahikoa undia izaten dute. Eta oso argi daukate, zein dan beraiek nahi duten bizimodua, zein dan defendatzen ari diren nekazal eredua eta eredua agroekologikoa, eta nor daukaten aurrean, nordan da netxaia, nor, da, nor daan ba, latifundiarioa dut erratenientea, eta momentu honetan e, agroindustrian dauden multinazionalak. Ba, ondo iruditzen bazeizu, entzungo dugu jarraian elkarrizketa hori, eta gero nola minutu batzuk e, sobratuko zaizkigun, ba izango dugu denbora pixka bat e, jarraitzeko e, komentatzen, eta tertulien, e, an, tertulien atzen nola bait, ez? Bai, bakarrik argitu, e, itzengo duen e, pertsonak, Eduardo Dela eta da Penok taldeko eta Penok da Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba. Eta hori dago, eh, Movimiento Campesino de Córdobaren barruan eta hori Movimiento Nacional Campesino Indígenaren barruan Argentinan. Ordan jendeak ez galtzeko segiru iguala santuko dira Itzipilo bat eta eta erakunden izen asko eta ba kokatzeko nola den. Bajarraian beraz Eduardo hori eindako elkarrizketa hori. Antxeta irratia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 esto de la, de la necesidad de decir una cosa entre todo un movimiento nacional Ajá. sí cuáles fueron las las las luchas principales del movimiento mira como movimiento campesino la principal en eh, la tierra ¿no? el tema de la tierra aquí es un tema muy importante y muy complicado el tema de que hayan sido tan tan buenos negocios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 delimitaron un campo grande, como te digo, ustedes no se pueden imaginar que cada cinco familias o seis familias necesiten dos mil hectáreas para vivir, pero bueno, ese tipo de de, de situaciones es el primer gran logro. Y después, como vos comentabas, eh, acá hay unos territorios que ha sido hecho una colonia, se hizo un dique para regadío de, de cultivos y se adjudicó, muy malamente adjudicado, a supuestamente...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 Hortxe izan dugu beraz Ernesto, apenokeko mugimendua, Eduardo Arkatu. Eta nola elkarrizketa gaztelera zein dugun, e, ba, laburpen txiki batingo dugu, euskeratuko dugu berak kontatzen ziguna, eta ez laguntza eskatuko dizut itzulpen honetan, zeren igual parte batzutan pixka galdu nahiz. Ados? Ados. Beraz den nabizi, asaldu digu pixka bat, apenok zer den, eta Cordobako hainbat komunitate elkartzen dituen sare moduko bada. Mugimendu kanpesinoa, kanpesino ez da baserritarra ez dara ez, ez nekien oso ondo nola itzuli kanpesino, ez daki itz egokiago bat duzun. Ez nik itzuli bardu danean, itzulpenik egokienan niretzat ere baserritarra dan ez eta baserritarrak emengoak izan, baina nekazariak beste gauza bat dira orduan. Itzulpen egokiena baserritarra izango ditzateke Pertzuek pues imaginatu e, Argentinako baserritarrak eta ez emengoak txapelarik ez dutean, ez? Ez Eta baserritar indigenen mugimenduan kokatzen da apenok delako hau Eta beraz, bauek eramaten dituzte hainbat borrokaz bat egin itzegindigu Eduardok Eta lendabizi esaten zuen beraien borroka nagusia balurraren defentsa dela Eta Cordoban eta Argentinan orokorrean Ba esaten zuen historikoki terrien, terratenienteak eta gero industria goroalimentarioa izan direla lurraren jabe eta nekazaritzaren e, ba, inguruan koizten zuten bakarrak edo igualez bakarrak baizik eta ba, e, nolabait e, elikadura gehien eta lurrak gehien e, kontrolatzen zituztenak Eta orduan esaten zuen pixka bat e, Ba aurre, aldeza horretik ja zeuden lurrak, ze, zeuden terratenienteak bakarri baizik eta jende asko ba, baserritarrak zirela ba, lehen da biziko borroka izan dela lurroien defentsa hau da, jadanik zituzten lurren defentsa eta aipatzen zuen gauza bat oso garrantzitsua zirela lurra komunitarioak ez bakarrik lur pribatuak, Baizik eta lur komunitarioago askotan balio dutela hainbat e, familia ba, bertan e, ardiak edo e, behiak e, izateko. Eta hor dune defentsa hau ba, oso borroka garrantzitsua izan dela beraien zat, eta dela. Gero esaten zuen ere bai, ba, ez dela bakarrik lurra etan, e, lurraren defentsan e, oinarritzen beraien borroka Adibidez, osasun tradizionalaren aldeko lana egiten dutela, osasun tradizionalak berreskuratzearen aldeko lana Eta hori ere, kriston ba, garrantzitsua dela beraien e, tradizioak, baina ez tradizioak e, folklore moduan baizik eta Bizitzarako hain erabilgarriak diren tradizioak mantetzaaren alde. Itzuliz Piskabal lurraren defentsara esaten zuen e, osio garrantzitsua izan dela erresistenzia lana eta koordinazio lana. Azkenean, nonek nolabait albe, albideratu duelako, Ba, lehen dabeizei lurrau lurrauek mantendua aldizatea eta bestetik ere bai lur berrien e, konkistara komilien artean jutia zeren esaten zuen ere bai beraiek ez dutela lurra ikusten e, baskotan ba, e, sistema kapitalistak ikusten dituen bezala, merkantzia bat bezala, eta elikadura merkantzia bezala, baizik eta beraiek ba, blanteatzen dutela lurra e, elikatzeko, beraien e, jendia elikatualizateko eta eskenean pixkat desberdintzen zuen ba, askotan negozio utxat den e, nekazaritza horretaz. Ondo noa? Bai, ondo. <laughs> Gero beste puntu batetan eta honetan baiiguak lagunduko didazula errantxo eta hitz e, egin du mengo baserri eta edo eta horrait batu du gaixotasun bat zego e, nola baiit erlazionatuak rantxo hauekin, eta aardun ba, bota edo pixka e, kendu nahi zituztela rantxo hauek. Bai, rantxoak adobe erekita daude eta gobernuak esaten du gaixotasuna utxagaz gaixotasuna adobearen errua dela. Eta txagaz transmititzen da, e, bitxu gaizeneko e, animalitxo batek transmititzen du, dala txintxe bat, eta, eta bereiek aldarrik atzen dutena, arazoa ez dela adobe, zedo materialez eginda dagoen, baizik eta etxeak nola dauden eraikita, eta azkenean etxeak ondor repokatuta baldin badaude, ez da azetan gaizotasuna eman behar. Orduan, e, gobernuaren plana momentu honetan da etxe horiek botatzea, eta eraikitzen dizkiete beste etxe batzuk, etxe txikiak, materialez egindakoak, e, txapazko teillatuekin eta Kordobako zati horretan udan berrogeta sortzi gradutara dira, imaginatu zer den txapazpian egotea, eta orduan e, mugimendutik saiatzen e, ari dira, diseinatzen beste rantxo mota bat, adobe egindakoa eta material tradizionalekin, baina gaizotasun arazorik eukikoz duena. Eta ero beste gai batetara pasatu da, eitz egin digu, bueno, zuen galdera batet di erantzunez, pixkat, orokorrean mugimendu indigena edo baserritarre mugimendu indigena argentinaan barrakazta garrantzitsua lortzen ari dituela, aurrera dijoa mugimendu bat Eta ipatu du, Iaz, lehen kongresua, mugimenduen lehen kongresua ospatu zela, eta esaten zuen momentu baten, ba, berarentzat emozionantea zela, aso e, gogoratzearena momentu hoiek eta hitz egitea momentu horietaz, berarentzat e, oso garrantzitsua izan zelako, ba, Buenos Airesen biltzea, eta hainbat leku simbolikoetan biltzea, gaina esaten zuen, Iaz, ba, jende gehien bildu zuen manifestazioa antolatu zutela, orduan. Ba oso pozik agertzen zen kontu honekin. Eta honen arira, eta onain, e, bai beharko dut zuden laguntza, segon da momentu bat galdu dut esaten ari zuena, nik bigarren parte antzun dut Argentinako politikari eta sitzeiten egitenari zen peronismoaz eta Kirchner e, Bikoteaz, okiznerren politiketaz Eta esaten zuen, nik entzun dudan partea Esaten ari zuen, ba, naiko pozik zeude lain bat Aurrera lamaten ari dituzten hainbat bat politikekin ba, Subsidio garrantzitsuak, mikrokredito eta zere bai egin du Eta guzti hori esaten zuen, ba, nahiko e, aldeonak izaten ari zituela Mugimendu indigenan, bueno, mugimendu indigenan baino Herri e, eta rindigenetan Ez dakit aurretikan beste zehozer er, komentatu duen. Bai, e, hori da amaieran esan duena, eta, eta horrekin lotuta, eta hala ere, beraiek ez dutela e, apostu argia egiten gobernu honen alde. Hau da, e, momentu honetan Argentinaan gizartea nahiko zatituta dago, edo kirxnerrekin zaude, edo kirxnerren kontra. Eta beraieke mugimendu bezala, ez dute, ez dira jarri, esalde alde, ez kontra. Defendatzen dituzte e, gobernu, Oni esker edo beraien borrokei esker gobernu honek e, aurrera ateradituen politika batzuk, baina e, kisnerismoan sartu gabe edo beraien adostasun guztia eman gabe. Eta gutxi gara bera hori zanda Eduardok kontatu diguna Argentinatik, Cordobatik, eta orain berriz emango dizut pixka testi hitza e, konparatzeko, eh, xantitabio e, bagen ukan hortikan galdera bat prestatua E, alde batetik, ba, ze ekarpen egiten digun, beraien borroka, zeren e, lurraren defentsaren borroka, ba, e, pentsatzen dute, goen, e, Amerikan orokorrean, nahiko e, aurrera pausu garrantzitsu, eta nahiko antolakuntza interesgarri daudela, eta ea guzti hau onera ekarri daiteken, eta gerozuk, ba, ze neuken lehen, komentatzen genuenean, hau badagola beste kontu bat, eta beraien e, eredu, nekazal eredua, E, guztik, mugimendu guzti hauek borrokatzen duten nekazal ereduak duak, badularla gure kontsumo motarekin, emengo iparraldeko herrialdeen e, kontsumo motarekin, ez da? Bai, bueno, alde batetik, e, bain ikuste dut, ego e, Ameriketako nekazal mugimenduek egiten diguten ekarpena oso ondia dela, e, beraiek oso apostu argiagin dutelako ere e, agroekologiaren alde, eta, eta hemen, oraindik ere hori ez dago, oso sustatu eta lurraren borroka, borroka horretan ba, argi dago beraiek alde batetik resistentziarekin eta bestetik okupazio berriekin ba, aurrera pouso hondiak eman dituztela. Eta, eta Eduardok esaten zuen bezala eta ere komentatu duzun bezala ez bakarri maila pertsonalean edo familia bezala baizik eta maila kolektiboan eta horiagian guri gertatik ba, falta zaigu, ez, Hane lur bat berreskuratu behar denean edo lur batetan erresistentzia egin behar denean, ez da familia batek egiten duena, baizik eta komunitate oso batek. Eta, eta hori dudagabe, hemen falta zaigu. Eta gainera datorkigun nekazal sistema, berdina da, eta hemen, han zojarekin daukate arazoa, hemen eukidezakeguna, eukidezakegu pinuekin edo poligon industrialekin edo etxeak jartzen dizkigutelako edo zein lekuetan. Baina ere oraindik ere komunitateak oso errotuta daude beraien lurretan. Eta beraien zat lurrak badauka balore simboliko eta tradizional oso handia. Hemen galdu duguna, hemen jendeak edo gizarteak jadaz du lertzen zein den lurraren garrantzia edo zein den elikagaiak ekoizteko garrantzia. Eta guzti horretatik nik dut, asko ikasi dezakegula. Eta gainera gertatzen dena hemen da, gerozta baserre gehiago, gerozta nekazan lur gehiago, e, gelditzen diren gutxiak gainera, ba, nola baitu txia gaudela, eta erabiltzen diren askotan, ba, igandetan joteko baserrira, e, piknika egitera edo, eta ba, batzutan pena bat da lur roiek ez erabili alizatea, ez berrezkuratu alizatea, beraien e, potentzial e, ekoizteko duten potentzial guztiakin, ez? Bai, eta, eta hori da, bebai, guztien errua. ez. Alde batetik, zerikusia ondia dauka ba, politika espekulatiboekin eta hemen lurrak daukan e, presioarekin, eta bestetik, hori, zerikusia dauka, lehen komentatzen nuen horrekin. Ez ez diogu garrantzia ematen lurrak lantzeari edo elikagaiak ekoizteari, eta, eta horretara voltatu beharko ginateke. Hondo bueno, iruditzen bazaizue, ingo dugu azken atxedena musika pixka batekin, e, nahi, bazen, nahi zenun zerbait gehiago komendatu ez di. Bai, e, bigarre, galderaren bigarren partea. Ah, ja, negon galdua, pentsatzen unbiak erantzun zenituela, barkatu. Ez, hori e, alde batetik ekarpen guzti guztioiek egiten dizkigute eta, eta bestetik e, ulertu behar dugu gukere erantzun kizun bat daukagula ego Ameriketan gertatzen ari den e, politika agropekuari ban. Azkenean e, Argentinan da Soja eta soja hori da e, hemengo animaliak ekoizteko erabiltzen dena, eta Brasilen zati hoi batetan dira pinuak eta eukaliptusak eta hori da hemengo papela ekoizteko, eta beste loku batetan dira da hartoa eta, eta azukrekaina, eta da hemengo e, autoak edo elikatzeko orduan. azkenean hemengo kontsumoak bultzatzen du hango, hango politikak ere. Hau da mundun bailean badugu lurra zer den guri tokatu zaigu kontsumitzea eta beraiei produsitzea eta dana da sistema berdinaren parte. Eta horren bai entzuten dugu abesti hori eta ze abesti da? Patagoniaren inguruko zerbait? E, Ruben, Patagonia da Ruben, Patagonia. E, abeslari maputxe bat. Ba, beraren abesti bat entzugu dugu eta bereala amaitu beharko dugu gaurko txingurri hotxak. Pero está tan frío en Cutralco Encima hay huelga y humedad Ladra un perro Por allá hay una canción Y una canción Intento yo han contado que una vez esta tierra floreció primaveras de niñez fertilidad petróleo y pan petróleo y pan Donde Se han ido Los días de ayer Decía un viejo Mapuche sin ley Mirando la gente Pasar por ahí Los barrios que luchan Por sobrevivir Los hijos de quienes jamás se van a ir. La orden es dejar la ruta libre. ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Pero está tan frío en Cutralco como en el resto del país las noticias dicen que es de norte a sur de latitud a latitud si hasta tiene ganas de nevar me lo dicen me lo dicen Estas ganas Esta huelga De humedad Me tiene mal Me tiene mal Añoro el mar Los días felices Ya van a volver Un canillita 15 años se ve Me deja pensando Me invita a creer Miro al viejo mapuche Y no sé qué hacer Y si pruebo Y me quedo Ayude tal vez Y si pruebo y me quedo Ayude tal vez Ayude tal vez Bueno, ba, ja gurtu behar dugu gaurko saioa, beraz, Santi, ez dakit, emendikan bihazterago deberrizez Ai, eh. Eta ez di, ba, vale, ba, Eta ba, mila esker gurian egoteagatik Bale, ba, mila esker zubehi eta aurren gorarte Hori da, we, ne bauzu beste baten egon eta beste herrialde baten inguruan itsegin, ba oso interesgarri izango da ere Zaiatuko gara Gabor Herriotxak Bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaleko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak.